Amen. Mm -hmm. tres Estamos a viernes y como hoy hemos anunciado, vamos a adentrarnos musicalmente hablando en el último trabajo de Lorena McKennett, que ha llegado a nuestras manos después de, yo calculo que prácticamente ocho años de silencio discográfico por parte de la gran cantante canadiense. En un momento determinado de esta semana, eh, Mariano se acercó a la FNAC, creo que de Callao, ¿no? Eh, Mariano, sí. Y compró el disco de Lorena McKinnett porque no nos lo han mandado los distribuidores de, de este trabajo aquí. Y ahora ya sí estamos en disposición de poder escuchar la música, la nueva música de Lorena McKinnett. Datos iniciales, el título del disco es An Ancient Muse y comienza... 2003. Es difícil imaginar un ambiente como el que se vivía aquí hace 2000 años. En el año 279 después de Cristo los celtas intentaron destruir la imagen más importante de las que hay en esta isla. Acabaron la campaña con muchos muertos. Buscaban a uno de los oráculos de Grecia para arrebatarle sus poderes. Atención porque un eh, gran conocido nuestro se acerca al micrófono a cantar. Él se llama Hai Yashiyan. escuchado la composición titulada Gates of Istanbul, las puertas de Istambul. Eh, sobre todo hay que decir, mientras estamos oyendo a Hay, ya siguen tocando el Luz, que no canta Hay en este disco, buena es la orina como para dejar que nadie cante a su lado. Es el segundo tema que escuchamos. Vamos ahora con el tercero, que ya está sonando, repito. Este tema que ya estáis oyendo lleva por título Caravanseray. dancing off the dunes so of far away night and music so sweet as so long Serai era el título de la composición, todas de Lorena McKinnett, todas las del disco que acabáis de escuchar. Este tema que ya está comenzando lleva por título The English Lady and the Knight, es decir, La Señora Inglesa y el Caballero. de esta canción es de Sir Walter Scott, uno de los grandes escritores eh, británicos, nacido en 1771 y muerto en 1832. Transparency. de escuchar el eh, tema, la composición de Lorena McGannett con letra, como hemos dicho, de Sir Walter Scott The English Lady and the Knight Posiblemente la composición que más se acerque a las estéticas que Lorena nos ha ido mostrando a lo largo de los años Siguiente, tema instrumental Compuesto por la propia Rubina Maquineta, repito, como todo el disco, esto se titula Ketchari Tomeni. influencias clarísimas de las músicas griega y turca, particularmente teniendo en cuenta que algunos de los músicos que han intervenido en esta grabación, pues son viejos conocidos de todos nosotros. En el tema que acabamos de oír, por ejemplo, el kanón, su acepción eh, de turca, kanonake, en su acepción eh, griega, era tan ultimitragópolos que es el habitual del grupo de Hayy Yasiyan existen también eh, diversas eh, colaboraciones de otra serie de artistas eh, Clainete Turco, pues no, no hay ninguno de los clásicos a los que estamos postando la atención últimamente Stefan Hannigan es el que toca el Clainete Turco, por el nombre no parece ser un músico de Turquía pero eh, ha habido gran eh, cantidad de intérpretes ...que a lo largo de los años pues han eh, copiado, por así decirlo... ...las maneras de tocar de los músicos originales de los países de referencia. Eh, eh, está Andy Orlean, un artista que también conocéis... ...que proviene de... ¿cómo puede estar Andy Orlean en este disco? Bueno, pues está porque eh, toca la nickel harpa... ...ese instrumento realmente maravilloso que proviene de los países eh, nórdicos y que aquí hemos aprendido a amar fervientemente después de haber escuchado las grabaciones de eh, Hendingarna a lo largo de los años Bien, pues esos son algunos de los músicos luego seguiremos con algunos músicos más al respecto de sus colaboraciones en este disco. Atención al tema que viene a continuación se titula El Shabbat eh, Sagrado Eh, no, perdón, es la canción de Penélope Y en esta canción precisamente Andrew Young uh, Liden, Liden Interpreta la nickel harpa para nada lo que aportaba la neckelharpa a este tema titulado la canción de penélope en la que os puedo asegurar que estaba ambión león interpretando ese carismático y fantástico instrumento del norte de europa ahora sí es el momento de el sabbath sagrado como veis poder escuchar este jamás es sagrado que da paso a una de las pruebas musicales de fuerza de este trabajo esto es debajo del cielo frigio el título de esta composición letra y música de Lorena McKinnett que nos sitúa enfrentados musicalmente a la misma lorina McKinnett que hace 10 años eh, los signos positivos son que parece que después de todo lo que le ha ido pasando a lo largo de estos años no ha perdido ni una ápice de su voz y eh, los signos eh, yo diría negativos son una gran falta de evolución estamos en los minutos finales de este especial dedicado al último trabajo de Rubina McKinnett esto se titula la carretera de nunca jamás the never ending road Con esta composición como todas las demás del disco de la propia ma ponemos dos puntos final al temporada buenas tardes y hasta el próximo lunes